De Pornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes. Esto es de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3, empezando este día viernes y este fin de semana para algunos eh, estudiantes con suerte con feriado, ¿no? Por el día de la primavera. Para otros no, pero un día lindo ya para encarar este fin de... Esperemos. Se viene el sonido de prevaleza acá en el Holga, así que hay fiesta acá. Esperemos que sea un día lindo, Nico. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas Luis? tardes a todos los oyentes, a la gente que tenemos aquí en el estudio. Bienvenida a, a tu mamá, Nico. Hoy vino mi vieja de visitas a Holga, así que le agradecemos hoy por la visita, ¿no? Porque a veces somos poquitos. Y también a Pablito, que hoy le vamos a tratar de hacer alguna que otra seña. Sí, para vamos no... a tratar de comunicarnos... Claro, en con que... el operador, sí. no entre nosotros. En esto que es la comunicación... Eh, vamos a tra tratar de comunicarnos con nuestro operador, ¿no? Ya le preguntamos el oráculo no lo tiene, así que claro. definitivamente le vamos a hacer señas a Pablito, sobre todo cuando queramos mandar algún temita de nuestra banda sí. del día que no le damos a anticipar todavía. Todavía no decimos nada, pero sí vamos a decir eh que hoy es viernes, hoy termina la semana, empieza el fin de semana, mañana esperemos que esté lindo. El 21 empieza la primavera. Yo no recuerdo un 21 feo, salvo el del año no pasado. Sé. Desde el año pasado lo lo viví sin no, sin mal lo no recuerdo con lluvia, lluvia o sí. o por lo menos sin sol, que me resultó extraño, así que bueno, por ahora viene bien esto. Sí, por ahora viene bien, eh salió el solcito y eh también comienza la fecha del fútbol de primera división, así que vamos a estar charlando un poquito de eso, los encuentros más importantes, pero lo que más nos importa aquí en la ciudad de La Plata va a ser el regreso del clásico entre Gimnasia y Estudiantes después de dos temporadas en las que el Lobo estuvo eh jugando en la B Nacional, este domingo eh se vuelven a dar las caras, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos va a hacer darle un poco único, de previa. Sí, obviamente eh el, el local va a ser Estudiantes, eh como ya anticipamos antes, eh solamente socios de del Pincha van a poder claro. asistir al partido, pero de todas maneras supongo que la asistencia de ser grande eh lo vivimos nosotros como hinchas de River que el descenso que tuvimos que sufrir obviamente sí, esperando sí, para lugar. jugar con Boca, así que me imagino que la gente de Lodo será lo mismo y bueno, obviamente la del Pincha y decir también que trataremos de dialogar con con un hincha de cada equipo, un referente ahí como para que nos palpiten un poco lo que se viene el domingo. Como para darle un poquito de previa a este clásico y también vamos a estar tocando lo que fue el partido, algunos partidos de anoche de la de la Copa Sudamericana eh jugó Lanús, jugó Vélez y jugó River. Lo de River, jugó River. Eh no sé si jugó tanto, pero bueno, algo vamos a tener que decir. Al equipo lo paró por lo menos en la cancha. Eh por lo menos estuvimos adentro de la cancha claro. en Ecuador. En Ecuador, bastante lejos. Pero bueno, vamos a estar charlando sobre eso también en este programa viernes. Así es, eh vamos a repasar las vías de comunicación eh para comunicarte con De Pornauta. Hoy no está Tincho. Eso te iba a decir como como no está Tincho, lo voy a tener que repasar yo. Eh También nos sal el teléfono de la radio que es 451 69 17, pueden mandarnos un mail a radionautafm@gmail.com, como siempre escucharnos a través de la FM 106.3 o a través de internet radionautafm.wordpress.com y eh ya que estamos en la previa a este clásico, bueno, vamos a activar alguna consigna ahí por el Facebook A ver, eh, ¿qué palpitaciones tienen, no? Para este clásico Que se la jueguen nuestro... los hinchas, los que no son hinchas de ninguno de los dos equipos Porque bueno, hay mucha gente del interior acá en La Plata Obviamente ya eso es, es viejo conocido Así que todos por ahí tienen, simpatizan por alguno que otro equipo sí, sí. Tal vez no, pero obviamente el clásico lo vamos a ver todo acá en La Plata Así que prendete al FEU y responde la pregunta que te vamos a hacer ahora y decir que lo hiciste también como tincho al repaso bueno, de las vías de vale. comunicación. Perfecto. Así que ahora sí vamos a anunciar nuestra banda del día. Eh vamos para arriba, ¿no? Con con Sui Generi. Una buena banda de. Una violas. una banda de aquellas, así que a mi vieja le gusta Sui Generi, así que vamos, vamos a dedicarle un timitajo. Ya tomé el ascensor a la mañana. Sin temor a que se caiga Baja en el quinto piso Y toca con dos golpes A la puerta C Se abre y entra Mariel En el quinto vive Él es el valiente capitán De la fragán E quando llega Mariel deja la gorra y sírvete con limón insol a la notte simpe mor che se caia pero al quinto no llegò alguien la cuerda le cortò e se cayó e así marie de capitán geno de espanto y de dolor se suicidó. Y al instante el consorcio una fiesta organizó a donde fue canos en Facebook de Pernauta. Nonono nonono nonono nonono. Abraço moi de subor, namon anxe. A la fiel mere loque de Pernauta un ponte nisso al espacio, como siempre por la FBM 106.3 y desde acá desde Lola Vázquez, eh aprovechando esto para decir que se si viene un nuevo sonido prevalece. Eh a partir de esta noche, obviamente, eh no tengo las bandas acá, no sé que no no quiero no quiero frutear, pero eh sí, yo no me acuerdo bien, pero ahora ahora en, en breve se las repasamos. En breve se las repasamos, pero obviamente decirles que están todos invitados a empezar la primavera acá en el Olga. Claro. Que bueno, no ya no hace falta decir eh qué tipo de fiesta hacemos acá, de las piolas, así que vengan si para el Olga. Y nosotros le vamos a meter un poquito de fulbito a la cosa para sí, no perder sí. la costumbre, ¿no? Oh, y para anticipar bueno. este finde, como dijimos antes también. Así que eh repasar esta fecha que tiene como partido central sobre todo para los platenses y los que habitamos la ciudad en este encuentro que va a enfrentar Estudiantes y Gimnasia, Gimnasia y Estudiantes para que no lo tomen a mala aunque la localidad la tiene el Pincha. Estudiantes, sí. No sé si creo que ninguno es lobo. No creo. Eh bien y la fecha es la octava de este torneo inicial que va a comenzar con Godoy Cruz Tigre desde las 6 de la tarde, eh el equipo de Martín Palermo va a recibir eh al de Victoria que sigue sí, sin sumar de 3, ahí sí, le cuesta le cuesta el gol, complicado, eh, sí. Caso contrario de Tigre, ¿no? Que se fue el técnico Caña, va. no se fue, lo lo fueron y Muy eh Muy poco bro duró el principio del campeonato, sí, solamente la primera fecha, la primera séptima fecha, seis fechas, perdón, porque la séptima jugó con un técnico interino claro. y fue su primera victoria. Eh, así que, bueno, lo que eso es raro, errar, ¿no? Sí, eh, pero bueno. Si va el técnico descomprime que, bueno, todo el mundo dice descomprime la situación. Nadie sabe por qué. Si se se la atribuye a algo psicológico o a no sé qué, a, o hay algo con el ambiente y que estar meleando. Sí, hay muchos comentillos dentro del equipo también, hay a veces ciertas divisiones. Pero bueno, eh lo cierto es que desde las 6 de la tarde va a comenzar esta fecha y el equipo de Martín que también está buscando sumar de a 3 o por lo menos sumar porque y la paradoja, ¿no? El eh, equipo de Martín le falta gol. Claro, y sí, le falta gol. Bueno, eh a mí la verdad que el, el goleador que que tienen la verdad que no me gusta mucho eh Obolo. Eh, pero bueno, la verdad que a veces a veces la en boca y y le da una alegría a esta a la gente mendocina que necesita sumar bastante para alejarse de la, la zona comprometida y poder eh, mantener unas buenas campañas que estuvo haciendo la verdad Martín hizo una buena campaña en la anterior así que creo que no va a tener problemas pero bueno vamos a ver qué pasa durante el torneo y como a vos no te gusta Abolo a, a mí me me gusta bastante Castillón me parece uno un bueno, de los que no ahundan Sí sí puede ser tiene sorpresa un poco de explosión Y Lo tiene cambio, el cambio de ritmo bien sobre la raya, ¿no? Ahí tirado claro. a la derecha, que hoy en día se ve muy poco en el fútbol argentino y en el fútbol mundial. Sí, sí, sí. sí obviamente. No. Así que esto sigue también este mismo día, este viernes 20. A las 20 de 10 van a jugar Racing con Newells. Bueno, eh, Racing ya, de más está a decir, eh, se quedó sin manager. Eh, también, sí, también a Yala. Se fue el ratón a Yala de Racing. Se sí, ve que hay eh, complicaciones en también diferenciales. En la mitad de política eh, abundan. Bueno, técnico nuevo como Isquia que todavía no ha podido tener una victoria, solamente tiene 2 puntitos Racing, está ahí en la cola de la tabla, en el último puesto y nada más ni nada menos claro, frente al último campeón, al, último. al puntero, eh Newsel Boys, bueno, en condición de local, así que supongamos, no, esperemos que se abra el partido, que se dé un partido lindo con goles por lo menos, pero sí, tal eh, vez gol le va a haber. Va a haber seguro. Eh, seguramente algunos errores defensivos creo que vamos a tener y Neuquén sí, va para adelante. Iba para adelante Neuquén, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, continúa esta fecha con el Sado <coughs> eh enfrentando Olimpo Belgrano. Olimpo recibe en Bahía al equipo de Córdoba, después eh en Rosario, Rosario Central frente a Arsenal de Arsenal, como decíamos, ¿verdad? Que ahí se mantiene alladito. Bueno, vamos a ver qué qué pasa ahora en Rosario, tal vez se lleva un empate. En este momento, como es costumbre, están en la segunda ubicación. Son varios los que tienen 13 puntos, pero está a un solo a una sola unidad de líder que es Newell's, como dijimos. Así es y Rosario que con tanta delantera eh no sé si le viene rindiendo sus frutos, pero la verdad que no, la verdad que no pero eh, bueno, abréo el Chino Luna, sí. Franquito Niel, Casichejos, eh Castillejos también, que bueno, sonaba para para reemplazar a Gutiérrez San Lorenzo. Claro. Hasta ahora quedó en la nada eso. Veremos qué qué termina sucediendo con con el Cuervo, pero lo cierto es que sí, que Rosario Central arrancó bien, arrancó con una victoria sobre Quilmes como local, pero bueno, después eh, se empezó a caer, ahora hace mucho que no gana y necesita ganar obviamente porque sí. es uno de los ascendidos, sí, sí. tiene que sumar 50 puntos más o menos en la temporada para estar tranquilo. Hasta ahora no viene bien la mano eh con el técnico ruso ...y si uno hace un paralelismo... ...también le sucedió lo mismo... ...en la temporada anterior en la VN... Claro. ...donde arrancó muy mal... ...pero en un torneo la mucho más largo... ...la claro, diferencia es que tiene un torneo largo... ...se puede levantar, se puede asentar cabeza... Eh, ...en la primera, por ahí no se te permite eso... Pero bueno, tal vez con algunos alguna victoria, ¿viste que lo anímico juega mucho? Juega mucho, pero hoy juega con el equipo del jefe, se le va a complicar un poco sí, a centrar. Eh, sí, también. Así que bueno, veremos qué pasa en Rosario. Y después esto continúa el, el día domingo. domingo, el domingo 22 a las 14 horas van a enfrentarse Quilmes y Lanús. Bueno, Lanús que viene más que entonado con dos victorias por 4-0, una por torneo local y otra por La... Copa Sudamericana anoche pero bueno, va a ir a Quilmes, eh no no va a ser fácil el encuentro. Tal vez Quilmes también necesita sumar puntos. Tal vez cambie alguna cosa en, en el equipo eh los hermanos en realidad cambian, eh los hermanos de Chelotto también algunas algunas cosas como para resguardar a algunos jugadores, me imagino yo. Eh pero bueno, la verdad que viene bastante bien la Nuz y Silva la viene metiendo. Silva la la está metiendo nuevamente que había comenzado con dos goles en la primer fecha eh se le había agarrado no esa esa rachita negativa que le suele suceder a los goleadores. Ahora volvió al gol realito para los hinchas de Boca también, ¿no? Y sí, sí, la verdad que es doloroso, ¿no? Somoza y Acosta metiéndole también en otro. Claro, en ese 4-0 eh tres goles de de tres de Boca justamente eh lo que nos sucedió a nosotros, ¿no? Con hinchas de River hablo, con el Chino Luna en esa primer fecha que como decíamos con dos goles en Central, 3 seguidos, 3 seguidos de Newell's, bueno, Suele suceder, ¿no? Sí, eh, sí, pasa, pasa. El Pepe Sal metiéndole un gol a Racing. También. Hay muchos casos. Sí. Pero lo cierto es que a las 4 y cuarto también se van a enfrentar Colón y San Lorenzo, eh Colón que venía levantada, cayó acá en el Bosque con Gimnasia por 1 a 0. Frente a San Lorenzo, ¿no? Que también eh, empató como local con Godoy Cruz, un partido que se esperaba que que tome la la senda de la victoria para agarrar la punta, ¿no? Sí. La tarde no soltarla del equipo de Pizzi no pudo, terminó en un 0 a 0, como dijimos y ahora visita Colón en Santa Fe, en el cementerio de los elefantes, en un escenario más que complicado, ¿no? para los equipos grandes. Y San pero es donde sí consiguió la victoria con la Copa Argentina. En la Copa Argentina, eh, sí, lo conseguimos frente a estudiantes de Buenos Aires. Estudiantes de Caseros, sí, por penales, un partido claro. que bueno, sí, a la teoría no parecía se que sí iba, mucho. sí, parecía que sí iba a ser resolver más fácil, ¿no? para para el equipo eh de Tinelli de y se le complicó de Picirucho, se le complicó bastante a San Lorenzo, pero bueno, los penales es eh que para algunos son suerte, para otros no. Le dieron la la derecha y se quedó con la victoria de San Lorenzo para meterse en la final, ¿no? de esta Copa Argentina. Claro. Cuando llega la estrella de Pornaut al Tincho Irre. Y lo vamos a meter a hablar de fútbol un poco. Obviamente. Así que bueno, San Lorenzo, como dijimos, a las 4 y cuarto del domingo va a enfrentar a Colón eh, en el Cementerio de los Elefantes. Y como decíamos, sí, claro. Hay varios partidos en ese en ese horario que decirlo, a las 4:15 también, entre ellos el, eh, clásico el clásico Platense que vuelve después de dos temporadas en las cuales Cerro tuvo que afrontar eh el bendito ascenso a la primera división. Muy buenas tardes, Tincho, de saludo. Saludamos al Tincho, ya agitado. ¿Qué tal, muchachos? Sí, ¿cómo andan? Esto es Muy radio en todo. vivo. Sí, sí, sí. Eh, no hay que dormir siesta, muchacho. No, no. No. no <risa> Por ahí no andan los despertadores de las cosas. A mí me pasó algo similar el miércoles. Me levanté un ratito antes, pero vine. Sí, sí, se complicó. Yo me tomé mi tiempo y y así estoy igual, eh. Todavía he dormido todo, Estás pero Me está medio bueno. dormido, pero llegaste en el momento clave de este de Pornauta, Para que estábamos repasando el clásico, ¿no? Que va que van a enfrentarse Estudiantes y Gimnasia. Así que nosotros bueno, trataremos de hablar con algún pincha, con alguna con algún pibe de Lovo, como para que ya nos vayan palpitando de lo que va a ser el partido, que se va a jugar el domingo a las 4:15, el único. Así es. Eh, Estuve escuchando un poquito ahí al comienzo la música, me gustó mucho su jeneri. Ah, ¿viste? Ahora vas a tener un bloque como para espabilarte con su jeneri. Ah, bueno, me parece perfecto, me parece buenísimo. Y bueno, desde las 18:15 también ya que entró Tincho aquí, eh Boca, eh su equipo o el o del cual es Tincho en realidad eh va a estar enfrentando a Argentino Juniors, eh el bicho de local juega el bicho, la verdad que se complica bastante eh, en su cancha, pero bueno, y frente al señor Caruso, que algo va a tener que decir seguramente, le va a clavar los dos colectivos, una dice, Viaggi ya hizo lo mismo y buen entre semana cortando la cancha como para más o menos eh, tener una dimensión pelotas que vuelan. Sí, sí, sí. Eh aparentemente iba a jugar Caruso, pero al final parece va a jugar Chiqui Pérez, hombre va a sí. ir. Si hay algún penal va a tener el argentino, ya le vamos <risa> anticipando a a Aguirre si se lo cobran, lo claro. va a ver, va a ver seguro. Bien, va a salir un partido con bastante pelotazo entonces. Sí, y, y picante va, al final te quiero menos juega, pero Miglory no había juega. salido a hablar, eh que decía que le convenía que no juegue a Boca, digamos. Mira, así a Boca. que a Boca, claro, a Boca. sí. Y hey, viste la, la pelea histórica entre... Y la chicana siempre. Entre Palermo y Riquelme... Claro. ...Migliori, más amigo de Palermo, hasta lo tiene tatuado, ¿no?, a, sí, a Martín. Sí, a Martín, sí. Así que, bueno, esa guerra continúa, a pesar de que los dos exponentes ya no estén juntos en el equipo... Así es. Por el Indiboca, ¿no? Y este partido sí va a jugar a las 9, pero al final como River jugó, me imagino ya han hablado un poquito de River ayer. Todavía no. Hablamos, ah, todavía, todavía no. no. Se está lo... tomando el tiempo, ¿no? Estamos uh, hirviendo la olla para el final. Sí, no sé si vamos a hablar. Ah, ¿no? bueno. Bueno, lo cierto es que Boca iba a jugar a las 9, pero como River jugó la copa, cambió el horario y River va a hacer que juegue a la hora. Lo que nos preguntamos nosotros central. es si jugó. Claro. Y yo lo vi al partido, Esta eh. Así que algo cuando hablen voy a opinar algo también. Bueno, sí. como bien decía Tincho desde las 9:15 hasta el jugando River eh recibiendo en su cancha al equipo del Boys. Eh, bueno, con todas las ansias de ganar y de pasar lo que fue este maltrago de de la Copa en Ecuador. Claro, nos vamos a encargar de hablar de sí. de la Copa, por qué hubo suerte dispar no para los otros equipos argentinos, que ahora ya habíamos es. anticipado, así que sí. ahora vamos a repasar bien eso. Bien, y para tirar el último datito, se termina la fecha el lunes, se termina eh Vélez recibiendo a Atlético Rafaela. Así que eso va a ser bueno, la fecha 8 del fútbol. Para no perderle la onda esto del Pulbacho, ahora sí, nos metemos con la Copa Sudamericana. Se jugaron todos los partidos, empezamos con el día miércoles, no, primero, lo primero, eh primero Lanús que jugó sí. con Colocal ante el de Chile. Eh acá lo dijimos, ¿no? La U de Chile parece ya lo no ser lo mismo, pero es un rival obviamente a temer, ¿no? Uno de los más importantes de Sudamérica hoy en día. No se notó para no nada esto, bien. perdió 4-0 en la ida y bueno, prácticamente sentenció la serie granate con gol del Blado Silva, ¿no? Así es, eh dos de Melano y uno de Acosta, si mal no recuerdo, claro. eh, terminó jugando con nueve, lo de Chile, le echaron hasta el arquero, Cogote para algún desprevenido. Sí, sí ahí claro. está, por si no la tienen. Eh y sí, un 4 a 0, uno imagina Silva también que ya habló, que dijo que prefería jugar contra River y sí, eh, igual... hablando por un tema de, me imagino que hay un poco de chicana, pero es que lo toma mal igual. Eh, no, no tiene cara. Y no, yo igual el viaje es verdad, ir a Ecuador quizás no, pero jugar con River hoy en día Y qué sé yo. Eh, decís que es más fácil jugar con la Liga de Loja? No, ah, no, no, no. Ah, sí, y no creo. sé, por eso, no, no sé, no entiendo a qué va con River, a... me parece difícil jugar por eso, te digo. Ah, no sé, no sé. No yo sé, preferiría no el otro sé. equipo. Sí, bueno, de todas maneras eh Echelotto, los hermanos Echelotto eh están contentos, eh bueno, hinchas del Lo también a ver seguramente van a estar palpitando lo que se es está previa del clásico. Eh, pero bueno, su presente está en la luz, están contentos, una victoria en la copa esperan la vuelta con la Universidad de Chile y sí en el torneo también, así sí, que en el torneo también bien, ahí pisando. muy cerca de de las primeras posiciones y el otro partido también del día miércoles con el equipo argentino como protagonista fue el de Vélez, que jugó frente al Equidad en Colombia y a diferencia de River, ganó por 2 a 1, así que eh no se puede decir que la senda está sentenciada, pero claro. bueno, ganó, hizo dos goles de visitante, hasta perdiendo 1 a 0, hasta estaría está, estaría clasificando, sí. así que la tiene bastante difícil el equipo de Gareca. Obviamente nunca se sabe, hay que jugar los partidos, pero eh bien parado quedó Vélez para esta revancha que se va a jugar no la semana que viene, sino la próxima acá en el estadio José Amalfitani. Tiene un poco más para descansar de la Copa Vélez. Claro, bien. Y el jueves jugó River ayer. Eh, jugó River, eh, eso sí. hablando de la vuelta, ¿se sabe dónde se va a jugar? Eh parece, parece confirmado eh, el monumental. Monumental. monumental. El día jueves también se barajó la posibilidad de, de adelantar el, el partido, claro, pero eh, también decían de que se juega el día miércoles, esto directamente se descartó va a jugar en el Monumental el día jueves a las 7:30, pero eh va a haber ahí un una una disputa con la gente que organiza el, el recital de Iron Maiden. Claro, que es el día, el día siguiente. Que obviamente va a querer armar el escenario cuanto antes para por lo menos eh, desligarse ¿no? de esas responsabilidades. Parece que esto no va a ser así. El jueves va a jugar River eh por la Copa frente a la Liga de Loja cuestiones escutibles también, ¿no? Lo de los conciertos en la cancha sí. de River, cómo que so, el, el el estado del campo de juego. Sobre todo en el caso de River, si uno se remonta al 2009 en la campaña de Pasarela, eh cuando él no hablaba, él su imagen eh, era el silencio, yo no hablo, yo trabajo. Recitales no iba a haber en su gestión. Sí. Bueno, hubo varios, hasta hasta Justin Bieber tocó, me parece en el Monumental. Eh, eh sí, la verdad es que bastantes ingresos debe de la vida. Una de tantas promesas de Daniel. Claro, debe haber bastantes ingresos a través de de los conciertos. Pero bueno, eh pasan estas cosas, eh por lo pronto parece que sí se va a jugar en el monumental, pero se jugó ayer en Ecuador y la verdad que el equipo dejó bastante cosas que desear. Parecía, veníamos hablando ahí con Nico, parecían ciertos momentos, por ahí en el segundo tiempo cuando como que pisaron un poquito el acelerador o adelantó un poquito el equipo de Ramón parecía que Lancini sobre todo bueno, Lancini puede... que sí, que también veníamos hablando de eso, ¿no? La sí. carta fuerte de River es que Lancini pase a cuatro rivales y que claro. mano a mano con el arquero no va a pasar todos los partidos, obviamente, así Yo que Teo Gutiérrez muy solo, muy solo en la delantera, tenía que bajar demasiado como para por conseguir la pelota, pero bueno, parecía que River podía, sí, ¿no? Pabo que no no adelantar. pudo viajar a Ecuador. <risa> no. Eh, Eh, creo que llegó, llegó. que llegó hasta Ecuador, sí. Llegó hasta Ecuador. Sí, sí. sí no. es más, creo que pisó el Cépe, uno. Pisó el Cépe. Sí. <risa> Reconoció minuto, el campo de minuto. juego <risa> y se fue pidió el cambio, no. Eh, muy flojo el de Fabro eh sí. dando mucha ventaja de lo físico eh y otra cosa además, ¿no? Que un jugador como Fabro, ¿no? Que es el jugador que que te va a dar la pausa, ¿no? Para ese cambio de ritmo, ¿no? Que hoy en día todos corren, pero eh no creo que sea el jugador ideal para ese planteo, ¿no? Porque mira, una línea de cinco defensores prácticamente la de River al lado de Barovero porque si sí. uno saca la defensa y queda lejos del arquero es otro, otro partido la es, es la discusión rotazo. si jugás con línea de 3 o 5 volantes o 5 yo, bueno, yo digo que eran 5 defensores en el segundo tiempo por ahí se adelantó un poquito más sobre todo el Maleo Ferreira Mercado aunque se adelante sigue siendo el sí. mismo fantasma pero la verdad de lo de Fabro es preocupante Sí, muy, lo impreciso sobre todo, más allá que no acelere o que no haya dado pases imprecisos en todo momento, lo vi realmente. Porque bueno, tiene una muy buena pelota parada, pero ayer tampoco se notó eso, no se vio. Y eh por ahora eh está dejando mucho que desear el refuerzo que tanto pidió Ramón. Así es. Bueno, después el gol de Ferreira que le daba el empate, que lo festejaron mucho ahí con su amigo el hijo de Ramón Díaz lo festejaron. Sí. sí, me llamaba atención Julieta. A un mí también, la verdad es que también. Fantástica miseguez. Mucha que... amistad, mucha amistad yo de medio. Yo también lo festejé, así que no vi el festejo, pero después me enteré. Claro, yo lo vi en el momento, no lo festejé yo. No, no, soy no, que no. el que festejé fue el último ahí en el último minuto. Estaba habilitado igual. Que no me quedó del todo claro qué pasó. Sí. Eh, sí para revisar la jugada es un pelotazo creo que de Cranevito salió de coco salía de un de tiro de esquina una pelota parada es una pelota para un tiro claro. libre que una última de la última falta ¿no? del partido eh cuando la pelota parte Andrade estaba en offside pero no no interviene el que la, es la Teo que buscar este Teo que está habilitado y la pelota después eh, va para atrás no de una sí. queda el rebote el arquero y marcado y jugó el mercado y no no gana el mercado sí otra vez marcado así que bueno una jugada confusa pero era para daba para la confusión también porque estaban ahí había mucha gente y estaba en la misma línea Teo pero bueno el línea levantó la bande Pero bueno, sí. así que River se volvió un poco insatisfecho, ¿no? Este esta derrota 2 a 1 frente a la Liga de Loja, un equipo poco conocido. Así que bueno, con esto vamos a ir cerrando este bloque que se hizo un poquito extenso, sí, es un de fútbol. Eh, pero como ve, te decíamos Tincho para que te despabiles un poquito de música. Así que seguimos con Suyenery. Dale. Vea consultando con la guitarra hasta si que esté afinada o seguir si intentando. Llamo a serpo se le dito mas a muata de ropero Por su cuerpo si yo la tecine Echa puso mal a mesa y en tu nace la cabeza Y la sangre camisa donde mancho a la igreja Y mi presión se va a caer a mi su cosa asesinada Y los chicos conecteaban por la riz Se comian los pajaritos, los perros y los gatitos y otros nichos que van a abandonar Y llego la policia con un carro y dos camillas para toda la familia tracela Yo no se sé por que estar dentro, no se vale de estar dentro si somos una familia muy normal Si somos una familia muy normal Si somos una familia muy normal si que voy a tocar la luna de la guitarra. En revista La Pulceada de septiembre, una completa y emotiva crónica sobre la recuperación de Mylène, milagro y obra de Cajade. Se electrocutó en febrero y decían que no iba a volver a caminar, hablar, reír con la fuerza de todo el hogar le está ganando la pulseada a todos los obstáculos y lo cuenta ella misma ¿Qué Estás pasando ahora que estás Bien, re, bien. Qué bien que estás caminando. Sí, sí ¿viste? Grande. ¿A qué estaba jugando Miles? A la corrida con los chicos. ¿Estás contenta? Sí. Re que te bien. Uh -huh. Yo un saludo para Pierre.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 253-2516 www.lapulseada.com.ar Por un país con infancia La Pulseada La revista del Padre Cajade Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad venimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola mijo, ay sí, ese ahora es uno de los temas principales, nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí, además en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas, infórmate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CHISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Radio Nauta presenta Sonido prevalece 3 de Charles Jacket, Canoa, Claudio Pod. Viernes 23 horas. 60 entre 10 y 11 Olga Vázquez. Transmisión en vivo por FM 106.3 y radionautafm.wordpress.com Ecos de una ciudad sonora, Sonora suenan voces Yo le trato a hacer tu por o la iglesia mención y la defensa especialmente de pasando un papelón o sea, ¿por qué el número 666? Ya luego ahí comunicadas de la música interferimos en el aeropuerto de La Plata la podi y echó al corner Una voz colectiva entre tanto ruido Radio Nauta FM Radio Nauta 1063 retiro el fase si pasas por mi provincia de pornauta separado cómo suena qué lindo es el río desde el puente carretero <risa> un bloque de pornauta en punziona el espacio como siempre por la fm 106.3 Hoy se viene el sonido prevalece, por si Tincho no está enterado, así que ahí está en el Olga. Lo repetimos, ¿no? Para para todos aquellos que nos están escuchando y si quieren repasamos la vía de comunicación ahora que está el Tincho, que ya le dije a Luiso también como vos igual. Escuché, escuché, sí, sí, por eso me vine. No iba a venir y cuando la escuché, me está sí. cerruchando. Claro. Eh nos pueden llamar al 451 6917, nos pueden escribir en nuestro correo que es radioonauta@gmail.com. Nos pueden escuchar por la radio con la FM El Dial 106.3 o a través de nuestra página de internet radio nautafm.wordpress.com o nos pueden escribir a nuestro Facebook de por nauta. Nosotros eh seguimos eh intentando eh ver quién quién va a hablar con nosotros, hincha del lobo, hincha de gimnasia, de, de, es lo mismo, ser hincha de gimnasia que de lobo, me parece, sí. hincha del pinche hincha hincha estudiante, de lo que sea. Eh, hay ya un hincha del pincha, me parece que estuvo comentando acá lo que poníamos en el Facebook, es Juanma de Lazari, que dice gana el pincha eso está claro. Así que, bueno, vamos a ver qué opiniones a ver encontramos, qué a ver quién tiene un poquito más de hincha ahí. Claro, a ver en el Facebook por lo menos, ¿no? <ríe> como para comentar quién intenta claro. buscar eh, la objetividad, que no existe, quién se pone la camiseta y nosotros también, como tratando de ser un poco pinolos de esto, eh ¿Qué nos parece por a vos, Tincho, por ejemplo? ¿Qué te eh, parece? Eh, y no sé, quiero me gustaría que gane Gimnasia, la verdad, pero se confesó el Tincho. Sí, sí, tengo más más, más simpatía un poquitito más por Gimnasia y Estudiantes, sí, pero no no sé, no. Arreglar un resultado, la verdad, es eh, en la cancha de Estudiantes, vale, Estadio Único, pero bueno, de eso juegase mucho Estudiantes, solo público local. Yo eh personalmente le tengo fe a Estudiantes. Yo creo que se va a quedar con el clásico, pero no está nada dicho, obviamente, eh a favor de Gimnasia, eh toda la temporada de la B Nacional con con un equipo que, que que se fue manteniendo mucho pibe que ahora se conoce mucho y bueno, obviamente la posición en la tabla no hay que no hay que dejarla de lado, eh se encuentra tan solo una unidad de Newell, que es el puntero del torneo inicial, pero yo le pongo la fichita estudiante por ahora. Sí, bueno, estudiante igual eh no viene mal tampoco, tiene 10 puntos, quizás lo Eh estos últimos partidos, ahora perdió con Rafaela, pero eh no hasta hace mucho estaba ahí arriba, me acuerdo cuando le empató el visitante Newell, que todavía estaba invicto sí, de hecho, un equipo bastante dos, sólido. Sí, sí. Y eh, obviamente subió la baja de Juan Zapata, un delantero que era uno de los mejores del fútbol argentino, que bueno, en esas eh, confusas salidas, ¿no? Ese ese mercado de pases en Europa que cierra bastante después que el nuestro, bueno, Pellegrino se quedó sin sin su nueve. Sí, que encima para un Ajara. Primero fue Zapata fue el eh a un equipo de la Segunda de Inglaterra y cuando llegó el técnico le dijo que no lo quería. Terminó yendo al, al Napoli, al ¿no? Napoli Después... se, se ubicó bastante bien eh ahí Duan, porque bueno, el Napoli eh, si uno se pone a ver los resultados que que viene, sé, sí, puntera la Serie A, a. pesó bien el, el torneo europeo, nada la verdad más, que nada menos que con el subcampeón de la Champions League, así, así bueno, es. por el lado de Zapata, muy bien, pero el Pincha se quedó sin su 9, contrató a Ajara ¿no? para suplir esa ausencia. Bueno, se rompió los ligamentos, así que bastante mala suerte en ese sentido Pero apareció Carrillo en todo su esplendor Viene marcando varios goles importantes, bueno, algunos a Boca Tiene cuatro, si no me equivoco Ya tiene ¿sí? cuatro en el torneo, así que eh, esa es la carta ofensiva eh, por el lado de estudiantes Y por el lado de gimnasia, bueno, el refuerzo estrella, ¿no? Entre comillas había sido Borghelo Pero Rasic creo que hoy en día indiscutidamente se ha ganado el puesto También ha marcado tres goles eh se le contaba un cuarto, pero al final se se decidió que era en contra. En contra, eh sí, con central, que ya metió uno igual, pero ese ese primero fue fue en contra, así sí. Así que bueno, tiene 3 goles Rasich, pero un delantero con un porte físico, la verdad que muy interesante, eh más de 1,90 de altura, eh tiene un buen manejo de la pelota también, tiene buena técnica y bueno, Pereira, que fue una de las estrellitas eh en la B Nacional y se dio el ascenso para Gimnasia, así que después de dos temporadas Vuelve. se reunió tú a este clásico. Y nosotros tenemos en línea a una compañera de la facu, hincha del Lobo, que es Gimec Capri, la saludamos Gimec, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, muy bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, primero agradecerte nuevamente porque teníamos muchas ganas de hablar con con algún hincha eh tanto del Lobo como del Pincha para eh ya empezar a palpitar este clásico, ¿no? Que nos tiene eh, ahí cautivos a todos, sobre todo a, a los protagonistas, ¿no? Que hace dos temporadas que no no pueden jugar. Bueno, vos sos hincha del Lobo, pero eh también sabemos que sos periodista deportiva eh también buscás la objetividad, así que eh nos vas a tirar ahí un anticipo de lo que va a ser el resultado o lo que vos papitás. Se complica bastante, igual ser objetivo en un clásico, se pero complica. vamos a hacer lo posible. Sí, la verdad igual eh vienen es como que vienen los dos equipos bastante parejos por lo que se ve. No sé, el clásico, ¿viste que es un todo el mundo lo dice, parece un cafet, pero es un partido aparte, no Eh, es muy difícil eh, saber cómo cómo se va a a llevar a cabo la verdad que obviamente por los colores que que me gustan prefiero que que gimnasio salga claro, sin salga duda salga vencedor pero está complicado tirar un un resultado hoy en día Bien, ¿Qué tal Jime? Eh bueno, después de dos temporadas, ¿no? luego eh jugando en la V Nacional y esta posibilidad de otra vez enfretar enfrentarse al clásico rival eh sin público, sin público visitante. Eh, bueno, ¿qué te genera estas decisiones que se toman? La verdad que es una pena, hace hace bastante que no no podemos eh ver un clásico completo como la como la ciudad en realidad se merece porque eh es una fiesta más allá de, del fútbol y y me parece que es un un desperdicio que que sea siempre de un mismo color, eh tanto sea local gimnasia como estudiantes, en este caso es para los dos iguales, me parece que que le falta el condimento ese de de vivir la la previa en la cancha, las dos hinchadas escuchar eh, que se contestan con canciones, creo que eso era el eh, uno de los condimentos más lindos que tenía el clásico eh. y hace si no me equivoco desde el 2009 más o menos que no sí. eh que no se vive dije, la verdad que es una pena. ¿Qué tal, Gimme Martín te saluda? Eh, ¿Cómo estás? Me, me gustaría que me cuentes un poquito eh vos como hincha de Gimnasia, eh después de 2 años volver a primera. Eh, cómo me imagino que bastante ilusionada con con este arranque, ¿no? Estar a 13 puntos, a un punto del eh del líder y sobre todo teniendo en cuenta que el equipo es prácticamente el mismo, ¿no? Se mantuvo casi toda la base de lo que fue el el, el equipo que ascendió a primera división. Sí, era que un entusiasmo bárbaro cuando eh volvíamos de Córdoba ya en seguida lo primero que que pensábamos era cuándo se jugaba el clásico. Claro. Es el partido que más se espera, eh obviamente primero había que que ascender, que concretar el el el deseo que teníamos todos y y después sí empezar a pensar en el clásico que eh creo que todo hincha ya sea de uno o del otro lo primero que hace cuando sale el fixture es mirar cuándo se juega el el clásico. Eh, la verdad que estamos muy entusiasmados y y más que nada con el presente, porque eh la base se mantuvo, conseguimos eh el ascenso o se consiguió en realidad el ascenso eh y por suerte como vos decís, creo que esa misma base se mantiene y todos los jugadores por lo que se ve dentro de la cancha por lo menos tiran para el mismo lado. Eh si bien hubo partidos eh que el desarrollo no fue eh del todo satisfactorio por decirlo de alguna manera. Sí, con New sobre todo quizás, ¿no? Sí, creo que ese fue el el partido bisagra. Eh Coñoles con eh con Rafaela tampoco claro, tampoco también. se demostró demasiado eh igualmente ya te digo, como te dije hoy eh está bastante complicado tirar eh cómo se va a desarrollar porque el Los dos equipos tuvieron partidos muy buenos y partidos muy malos en las 7 fechas que que se jugaron hasta ahora. Como casi todos los equipos, ¿no? del fútbol argentino hoy en día, eh se realidad, sí, se ve. Sí, ya, el fútbol está como bastante impredecible, creo que por suerte igual, porque sería a mí por lo menos me aburre saber que siempre son dos o tres equipos los que pelean, como por ejemplo pasa en España, en España vos tenés al Barcelona, al Real Madrid claro. y alguno que otro más que puede llegar a dar pelea, va. Eh, sí, sí, creo que el fútbol argentino está bastante impredecible y y le da un poquito de de entusiasmo también al campeonato. Bueno, Gimme, eh la verdad agradecerte por por este contacto eh y como bien decía Nico, compañera de la facu, otra periodista deportiva, ¿qué están haciendo también sus proyectos? Eh, y bueno, va muy bien además. Sí, eh quería preguntarles cómo cómo les está yendo con Atardecer Celeste y a tercer celeste eh tuvimos que abandonar al final hace hará eh, menos de un mes que tuvimos que dejar por unas Uy, cuestiones mira. ahí medias internas, pero por suerte todos pudimos seguir con nuestros proyectos eh cubriendo para tanto para páginas de internet de eh las juveniles de gimnasia y estudiantes, Ajá. eh seguir ligados a la liga con con una página de internet, pasa a la liga que es bastante bastante conocida Contrayectoria. Eh, bueno, Juan sigue como conductor eh en otro programa, así que estamos todos bastante tristes por tener que dejar al tercer celeste, pero la verdad que por suerte los proyectos siguen en pie y y seguimos laburando juntos nosotros, así que por ese lado es lo vemos bueno. bien. Obviamente, de a poco insertarse en los medios y bueno, tener nuestro espacio también para poder eh, hacernos escuchar en en lo que nosotros consideramos que es el periodismo deportivo, que por ahí eh, no es lo lo más convencional el que se hizomos ver un poquito. Sí, están gente. No, tal cual, y creo que en el caso de las mujeres es un poquito más complicado a veces, sí, ciertas puertas cuesta un poquito más que se abran o terminas siendo la única mujer en un staff totalmente eh masculino, pero lo bueno es que podamos ir de a poco tan todos en realidad e incluso los los que están estudiándolo en este momento creo que empezar de abajo, hacerse tranquilo y no querer saltar todas las etapas juntas y llegar a grandes medios de una, creo que que ir de a poco está bueno y ir haciéndote en en pequeños medios de comunicación está eh, te va haciendo también como profesional. Bueno, Gimi, la verdad es que más de lo que esperábamos, ¿no? Pensábamos solamente consultarte por lo que ibas a hacer el partido. La charla se hizo más rica todavía, así que por lo de Tercer Celeste, eh bueno, es algo que se ha que se disolvió, pero que también te sirve para meterte en nuevos proyectos, en nuevas cosas. Y bueno, como decíamos, no insertarse de a poco en los medios y hacerse escuchar, que es lo que vale la pena realmente. Así que la no, verdad que te agradecemos que nos dio una puerta y se abre otra siempre. Ni hablar, obviamente. Eh nosotros te te queremos agradecer eh por por este contacto, teníamos muchas ganas de hablar con con algún hincha, o sea, como dijimos, del Lobo, de Pincha, no importa. Lo, lo, lo ideal era esté. anticipar este partido que se bajó el domingo a las 4:15, así que eh bueno, te mandamos un saludo y te deseamos suerte, ¿no? Parecíamos suerte ni hablar. Eh una lástima que no lo puedas vivir en la cancha, pero eh ya va a venir el próximo en el en el torneo final, ¿no? Y sí, el próximo estaremos alentando, obviamente ahí en el bosque. Eh te agradecemos, Gimme, te mandamos un abrazo. Bueno, un beso para todos ustedes, éxito, chicos. Gracias. Bueno, le teníamos a Jime, eh la verdad o oh no, nos sorprendió la charla, porque interesante, la verdad se, muy interesante. Sí, estuvo interesante y eh también, bueno, eh mostrando sus conocimientos, ¿no? Eh de, sí, de, sí, sí. de de no solamente lo táctico, sino de del del deporte en general. Eh una chica que también eh ya está recibida, al igual que que Elu, nuestro periodista deportivo acá. Mira, porque quién lo diría. Había alguno que otro, pero bueno, de a poco fuimos quedando los que no nos recibimos, los sin título con el Elu. Bien, y como decía ella, eh obviamente para para la mujer por ahí se le sigue complicando meterse en lo que es este mercado periodístico deportivo. Eh bueno, como nosotros también estamos haciendo esto de incursionarnos con con las mujeres y darle la misma importancia que el hombre, también vamos a mandarle un saludo a Jula Eh, bueno, la compañía que que nos acompaña los viernes, pero que hoy no no pudieron estar. Hoy viajaron ambas Ambajulas, claro, Julas, Julas sería. Las, las Julas y las Julis eh viajaron ambas dos, ¿no? Como diría, ahí bien. Sí. Y eh no pudieron estar acá, pero nos mandaron sus saludos y el viernes que viene obviamente van a estar acá. Ahora vamos a escuchar otro temita, lo dejamos de lado un poquito este clásico que se viene y eh vamos a hacer un popurrí polideportivo para terminar este programa y dejarlo con una tarde no. cualquiera. Recoge tus cosas y largo de aquí en nombre de Cristo no quieras seguir sin nadie me acepta o okay, que ya me de estoy esperando que llegue mi tres No, no, no. virum venir quantos quieran que se han tratado bien momento por favor te comunicaste con de pornauta un puntinazo al espacio to set you free girl you say he loves you more than me so i will set you free go with him ese esa introducción de Dancing Mood tremenda. Y eh para meterle ya un poco de ambiente festivo a esto, ahora sí tenemos las bandas que van a actuar en el Sonido Prevalece esta noche acá en el Olga. Sonido Prevalece número 3, hoy viernes 20 de septiembre de las 23 horas aquí en el Olga Vázquez, van a estar de Charles Jacket eh la banda de Canigia, va a estar Eh, Claudio, Paul. Claudio no, Paul, no es la banda de Canigia, pero es Claudio Paul. Todavía no está confirmada la presencia de Charlotte, pero por las dudas <risa> vengan que tal sí. vez la traigamos. El champagne no sé si va a estar, pero la birra seguro. Birra vino y Ferney va a ver. Y canoa también, así que van a estar alegrando la noche, dándole la bienvenida a la primavera. En el sonido prevalece, número de, 3. Desde acá, desde el Olga. Y ahora para cerrar, quedan pocos minutitos para el final, le hacemos un potpurrí polideportivo, porque las chicas de la Selección Feminina de Básquet Son chicas, pero son grandotas, son bastante sí, altas. Sí. Eh van a jugar el Premundial, al igual que los varones que lo hicieron hace muy poquito. Claro. Eh esto se va a disputar en Puerto Rico, eh va a dar eh 4 plazas para el Mundial de Turquía 2014, así que bueno, eh, las chicas van a tener participación eh en el primer turno con México, eh un rival que complicó al seleccionado masculino. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver las chicas, qué tal cómo andan en el básquet. Casi eso. Bueno, esto va a ser mañana eh hora Argentina eh 11 de la noche, 11 de la noche para aquel amante del básquet no. que quiere ver el partido. Después, bueno, ya otros eh más más datitos de color al uniembro, eh uno de los integrantes de los Wallabies, ¿no? del seleccionado australiano de de rugby, se bajó de la delegación para venir a enfrentar a los Pumas porque bueno, pues justamente usted, después de ese partido en cuando consiguieron la victoria frente al equipo argentino, había mucha felicidad. Había felicidad, se tomaron unas copitas de más, así que lo han bajado de la delegación eh por por copetero, ¿no? Por Sí. sí. Por, eh por borrachín. Le dio a la fiesta y bueno, se quedó afuera del equipo. Y después bueno, para terminar ya y darle el paso a los chicos. Eh Lucas Lobos, es jugador de Gimnasia, ¿no? Eh, ya que estamos no anticipando este clásico. Sí. Eh fue convocado para jugar con la selección mexicana, así que eh, vos, otro argentino que va a jugar en en México porque bueno, obviamente hace mucho tiempo que viene jugando y muy bien y bueno, tiene merecida esta chance, en Argentina obviamente no oportunidades no va a tener doble nacionalidad, entonces así que eh va a jugar para para México Luquitas Lobos. Perfecto, toda la suerte para él. Basta por hoy. Y eh ¿qué pasará hoy, día viernes terminando la semana en el periodístico de la radio? Bienvenida Juli. Muchas gracias, ¿cómo les va? Eh, muy bien, bien. vos Juli. Eh... Bien, bien, acá andamos bien, muy contenta con el sol. Sí. Hoy les cuento que tenemos dos temas principales que vamos a desarrollar en una tarde cualquiera. En primer lugar, vamos a estar hablando con asambleístas y vecinos de Córdoba que están cortando desde el martes en contra de la instalación de la planta de Monsanto, ajá, y que Hoy han recibido la visita no grata de efectivos policiales intentando desalojar ese corte luego de un festival bastante importante que se hizo en el día de ayer, que se va a ser el primero de los temas y el segundo eh, tiene que ver con eh, la presentación que hizo el movimiento campesino indígena y otras organizaciones vinculadas al campo de una ley, un proyecto de ley para frenar los desalojos en el campo por 5 años. Esto fue el miércoles pasado en el Congreso de la Ciudad. Bueno, Bien. eh si viene con túmeter de cualquiera y nosotros Jaguar no apareció por Córdoba, ¿no? ¿Quién? Jaguar. Eh no, sé. no creo, no, ministro de ah, ministra de agricultura de y... y pesca. Creo que no, me creo, que... Que no. no eh, creo que no, eh bueno, yo lo conozco, es del sur, eh ha tenido varios problemitas, ya saben, en el sur le encontraron un barco con langostinos y un poquito más, algo Miró. algo de cocaína había. Así eh, que... sí, Jaguar bueno. que firmó con Monsanto, eh ¿De qué lugar del sur viene Jaguar? Es de de Trelew, eh Skeel es que también estuvo, tiene casa en Trelew, en varios lugares, tiene Mirá casa. Y, bueno, y por ahí también me decían eh si Gendarmería anda por toda la ciudad eh qué qué pasará en las fronteras, ¿no? Sí. Así que debe, debe pasar de todo. Sí, justamente. sí. Y bueno, lo que yo iba a decir es que Juli eh, le ha puesto la voz venina a esto que es de Bornauta, en ausencia de la Julis claro y la jula, pero tuvimos a otra Juli. Estuvo presente. Hula. Estuvo presente, estuvo presente una vez venida Andy Bernauta. No le robamos más tiempo, lo dejamos porque tiene mucho, aunque tengan dos horitas, a veces tampoco alcanza. Sí, así que los dejamos con ellos nada más. Y un poquito de música con su sí. genery que a Juli le capaz que le gusta, ¿no? Sí, me gusta, me le gusta, gusta mucho. Le Así bueno, que eh, nos vamos, le agradecemos a Palito, un fenómeno ahí que hace poco le hemos metido alguna que otra seña. Muchas gracias a tu mamá que nos vino a visitar hoy. Venir a visitar hoy. mi vieja, así que espero que le haya gustado esto que es de Pornauta y eh, nosotros lo dejamos con una tarde cualquiera. Nos despedimos hasta el lunes. Adiós. En un cuarto gritándome No tienes profesión Tuve que enfrentarme a mi condición En invierno no hay sol Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar o qué sé en qué vivir? Sé que entre las calles debes estar pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se come mi carne los ojos No podré robarles la mitad Dios se ha empleado en tu mostrador La para recí Y en me daron crédito mi señor solo se sonreir y tal vez esperé demasiado quisiera que estuvieras aquí cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ahí Seguí licor y me emborraché En el baño de un bar Y a dar a la calle de un puntapié Y me sentí muy mal Y si bien yo nunca había bebido En la cárcel tuve que acabar La fianza la pagó un amigo La querida son de lo ficio Las de cuatro años que estoy ya. no passo frio e sói feliz e quarto vai além e anche veces me acuerdo de ya dibujes sua cara al lado pare sola mente muero lento com mi E las lunas ya me cier to bien